Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy su operador, preparado para satisfacer todas sus necesidades. Quería resolver una avería. De acuerdo, pero antes querría informarle de las nuevas ofertas de nuestra querida compañía. Para fidelizarle, tenemos operadores con horarios a la carta, pudiendo tener hasta jornadas irregulares de 48 horas. Pero yo no necesito tanto servicio. ¿Me incrementarán la factura? No. No. No se preocupe, porque tenemos un plan que no pasará desapercibido, porque nuestros operadores no cobrarán un solo céntimo los tres primeros días de baja, para que usted no tenga ningún incremento en su factura. Además, no tendrán ni siquiera horas médicas para realizar descuentos en su fusión. Esto no es un poco exagerado. Yo ni siquiera he pedido tanto servicio. Esto es tan solo una cuestión de oferta y demanda. El cliente demanda atención y nuestra compañía demanda más dinero. Además, nuestros operadores tendrán una subida muy sustancial salarial de un 1% en su nómina. Bueno, mientras me atiendan como es debido, pueden hacer con ellos lo que les dé la gana. De acuerdo. ¿Tiene alguna consulta más? ¿Cómo algo más? ¿Mi avería la está atendiendo? Sí, le paso con el departamento técnico. ¿Cómo que departamento técnico? Llevo esperando 30 minutos. Pásame con el departamento de reclamaciones. Está hablando con el departamento de reclamaciones ¿Me está tomando el pelo? Pásame con el departamento de bajas, pero ya mismo Está hablando con el departamento de bajas ¿Cuántas líneas quiere dar de baja? ¿Sabe que tenemos móviles gratuitos para los clientes que desean una baja? ¿Encima me quieres tomar el pelo? Y además me queréis robar Ahora mismo llamo a la policía Está hablando con el departamento de policía Venga, que... Os ten... Creo que me va a dar un pampurrio, ¡Dios! También atendemos emergencias Seguros, bancos los operadores somos legión porque somos muchos los operadores movemos el mundo un, un convenio, convenio digno ya de operadores en lucha.